DZI A Forward Music Discover a new system of music ¿Y te digo con esto? Esto era el momento de decirlo. Decir esas frases. Auténtico sonido, Pica. Rechaza imitaciones. La música que marcó una época. Y claro que sí, la música que marcó mi vida. ¡Vamos, arriba, Pica!